Nosotros tenemos que ofrecer turnos especiales、ah, para, este, para este、um, servicio,、eh, haciendo el máximo esfuerzo, porque tenemos que atender los turnos normales, que de hecho ya están entregados.、Eh, tenemos más de 20 turnos otorgados específicamente para esto.、Eh, pero bueno, seguimos insistiendo en que por favor se i n s c r i b a n online, porque no vamos a dar abasto con la cantidad de gente.、Eh, Debe inscribirse para el subsidio con una cantidad, imagínate, de los 80 turnos que damos por día, más 20 turnos más. Y、eh, bueno, la verdad es que no, no, no va a alcanzar.、Eh, dejémosle la posibilidad realmente a quienes no tengan acceso a internet,、eh, no tengan a nadie a quien, quien, los, quien los pueda inscribir, a que, bueno, vengan a l a n c s Y además, también tengamos en cuenta que, de acuerdo al decreto, Eh, de segmentación de tarifas, tanto la empresa de energía eléctrica EDERSA como la de gas Camusi también tienen que atender de forma presencial para la inscripción en la segmentación de, de sus clientes.、Uh -huh. Así que、eh, deberíamos, eso, ¿no? En teoría,、eh, tanto en este caso acá d de EDERSA como Camusi, prestar esa t a e n teoría? No, en normativa. Porque ¿Normativa? está en el decreto. <risa> sí,、bueno. Está en el decreto. presidencial que, que salió este, respecto del tema de segmentación de subsidios, cuando habla de a n s e s habla también de Camusi y EDER. Bah, en realidad, de prestación, porque depende del lugar en donde nos encontremos, es la empresa p r e s t a d o r a l u c e a、uh -huh. o para que quede claro, entonces, el sistema es especial para sacar、eh, turno en el a n s e s pero también. No,、eh... no, el sistema es el mismo. Lo que pasa es que vos ingresás y dices turno específico para segmentación de.、Eh, de De subsidios de energía eléctrica.、Uh -huh. eh, además de lo que vos、eh, marcabas recién, Walter,、eh, hay que tener、eh, a mano el c u i l de quien se va a inscribir, pero también de todos los,、eh, los convivientes mayores de 18 años y los ingresos estimados, no, no es necesario que s e a exactamente cuánto cobra de bolsillo, pero los ingresos estimados de cada uno de este, los integrantes de. del Grupo familiar, porque el análisis se hace por grupo familiar. Bien, y、eh, entonces, tener、eh, las, boletas, entonces, las boletas de luz el, y de gas, claro, porque ahí está de, el número de medios. d Se va a inscribir、mm. eh, boleta de luz, boleta de gas, will de todos los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años y un aproximado de los ingresos de cada uno. Estos son los datos que nos va a pedir. Uh -huh. Ese aproximado es el de bolsillo, ¿no? Cuando, le pregunta, bolsillo. cuando、sí. te preguntas, ¿cuánto van ahí? Yo estoy agarrando tanta plata, listo. Es sí, eso. sí, sí, sí. Es, Al ser una declaración jurada, nosotros tenemos que、eh, decir lo, lo que, bueno, por ejemplo, no sé, mi hijo, mi esposo, mi esposa me, me indicaron. Después, por supuesto, eso se cruza con la base de datos de, de antes y surge el, el monte exacto、eh, y real de las inversiones de cada uno. Y a partir de ahí, s í corresponde o no e l subsidio. s í corresponde o no e l subsidio. Imagínate que el 90% de la población está este, dentro de,、eh, por lo menos, el segmento medio o el bajo respecto de ingresos. O sea que al 90% de la población va a seguir, de alguna manera, teniendo subsidio.、Uh -huh. e b e r í n si va algún vecino o vecina de manera presencial, este, por ahí quizás no va a ser la mejor manera. ¿Tiene que sacar turno previo? No, no, hay que sacar turno previo. Se puede sacar turno acá si ellos quieren, pero bueno, siempre le indicamos a veces la gente. Sale de su casa exclusivamente para, para venir a casa a sacar un turno. O sea,、claro. eh, Nosotros los turnos se están otorgando desde el día lunes. Toda esta semana es exclusiva de inscripción online.